Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Estamos transcurriendo ya el mes de noviembre y son muchas las actividades previstas para este mes. Y yendo un poquito para adelante y pensando ya en el domingo 13 de noviembre, o sea, este domingo no, el próximo, en la Plaza San Fernando de Maldonado se va a realizar una nueva edición de Mercado Central bajo el título La fiesta de la cerveza. Para ir entrando en clima y saber de qué se trata, estamos en comunicación con una de las emprendedoras que participa de, de este tipo de eventos y que nos han dicho eh, con mucho con mucho entusiasmo, está trabajando cada vez que se acerca una nueva edición de Mercado Central. Me refiero a melissa Viriel, con quien estamos en comunicación. ¿Cómo te va, Melisa? Buen día. Buenas Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, queriendo hablar contigo y pidiéndote, le cuentes a los oyentes cómo es esta esto de la experiencia mes a mes de Mercado Central y hablar un poquito de lo que se viene en noviembre. Bueno, tenemos muchas, muchas este propuestas interesantes para este mes de noviembre en Mercado Central, uh -huh. como viene siendo este, este último año, mes a mes eh, vamos creciendo, vamos sumando más propuestas, Eh, atractivas para, para toda la población de Maldonado. Y bueno, dado el suceso que tuvimos en el pasado mes de septiembre con la con la, el grupo de cerveceros de Maldonado, vamos a estar participando con ellos nuevamente en el mercado central y, y una grilla de espectáculos bastante interesante para, para toda la población en general. Así que nos, nos estamos invitando. háblame un poquito más en detalle de los contenidos de este evento. Mira, eh, va a estar participando eh, este domingo la Comisión Departamental de Género, eh, justamente porque este mes bueno se conmemora lo que es la, la, la violencia de género. También vamos a tener a la gente de la Teletón, que están llevando a, a cabo esta, esta campaña de recaudación bastante importante que se realiza realmente, Para para cupos para personas que necesitan niños que necesitan rehabilitación del Departamento de Maldonado. Y después, bueno, vamos a comenzar con lo que es la, la grilla artística. Vamos a tener a las 20 horas a Lucas Montani. A las 21 horas, Negocio Redondo, con un tributo a Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Y vamos a estar culminando a las 22 horas con eh, El Domingazo. Así que este va a estar bastante divertido la, la, la grilla de espectáculos en, en la plaza, sumado a lo que es, verdad... Eh, los cerveceros, que son más de 12 stands de, de cerveza artesanal, eh, más de 60 puestos de gastronomía, eh, incluye salado food trucks, eh, dulces, también tenemos quesos artesanales, conservas, bueno una variedad gastronómica bastante importante para, para toda la población, eh, realizados artesanalmente, y tenemos más de 150 emprendedores eh, artesanos están en, en la Plaza San Fernando. Y también muchas actividades para niños. Eh, a ver, un paro mecánico, cama elástica, eh, castillo inflable. Así que, bueno, uh -huh. este domingo 13 va a estar imperdible desde las 17 horas hasta la medianoche. ¿Con cuántos están empezaron esta experiencia de, del Mercado Central y a cuántos están llegando para noviembre? y eh, Se ha mantenido el número. ¿Ah, eh? ¿Sí? Sí, sí, sí? Sí, sí, sí, se ha mantenido, Bien. sí. ¡Bien! Eh, arrancamos con plena pandemia verdad entonces sí, eh, muchas personas eh, emprendedores que no, no tuvieron más remedio que emprender verdad Dada la, la crisis económica que había por por la pandemia este se volcaron a, a bueno a aprovechar esta oportunidad que nos dio el municipio eh, e inpo la tendencia de maldonado de tener un lugar físico para poder comercializar los productos este entonces siempre hemos tenido un promedio de entre 200 y 150 emprendedores por mercado central y la diferencia ha sido que cuando se entró a reactivar todo el tema de, de la economía y del trabajo bueno muchos dejaron sus emprendimientos para para ir a un trabajo formal verdad claro este estable. Bien, ¿Y, y aparte de los stands este permanentes, digamos, se incorporan stands eventuales según la temática de lo que se vaya a realizar cada cada en cada edición. Eh, en realidad eh, son los mismos stands que eh, participan con propuestas temáticas distintas. Ah, Por ejemplo, este mes que tenemos este el tema de, de género, eh, cada stand va a estar identificado con algo lila para este unirse a la causa, ¿verdad? Bien. Eh, después, temáticamente, eh, siempre intentamos que la feria tenga ese color Que, que haya un tema y, y en base a eso es es, es el, el, el color que le damos a, a la feria en general Es, es como para darle un, un plus eh, En lo que es este la presentación de los stands y de la feria en sí También contamos con la participación de la paisajista urbana eh, Virginia que, que a, a, hace más ameno todo lo que es este la, la puesta en escena de la plaza también. Bien, y en lo personal a ti, ¿qué te ha generado toda esta experiencia? Esta experiencia, sin duda que el conocer y, y el compartir con muchísimas personas, muchísimos emprendedores, eh, líderes, eh, el poder trabajar con, con lo que es la parte gubernamental, con lo que es el municipio, con lo que es Inepop, con lo que es la intendencia cómo es nos han abierto las puertas nos han permitido este desarrollarnos eh, a cada uno de los emprendedores no este y, y poder participar con ellos este en, en todo lo que es este esta organización de esta gran sería abandonado como como la, la identifica eh, and rapeti y, y en lo personal cuál es tu, tu rubro de emprendedor? Eh, yo soy eh, pompón de arte es mi es mi emprendimiento uh -huh. eh, trabajo con lo que es este pompones artesanales y, y bueno y a, a veces estoy con el stand eh, últimamente no porque como estamos participando de la organización de la feria es bastante difícil poder estar claro. en, en ambos lados claro. <ríe> así que bueno me estoy dedicando más a, a la venta online que, que a la venta presencial en la feria que Que bueno que es, es, es algo que tengo pendiente, pero dada la cantidad de emprendedores que somos, a veces es difícil este poder eh, atender el, el emprendimiento propio. Bien, Melisa, agradezco esta conversación y éxitos en esta que viene y en todas las próximas ediciones de Mercado Central. Muchísimas gracias Jorge por siempre tenernos en cuenta y bueno, este los esperamos a todos desde las 17 horas. Aclaremos el que esto central. es el domingo 13, no este domingo. Domingo, sí, 13, domingo no 13, exactamente. Bien, exactamente. buen fin de semana para ti. Muchísimas gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego. La conversación era con la emprendedora melissa Virriel, integrante del equipo organizador de Mercado Central anunciándonos en detalles los contenidos de la próxima experiencia que será en la Plaza San Fernando de Maldonado el domingo 13 de noviembre de 17 a 23 horas. La escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta, la tecnología a favor de la información.